Estáis sintonizando Radio Antifeta P, emitiendo desde Madrid, España, una emisión especial. Os habla José Luis de Valero. Hoy he empezado este programa con las notas musicales del himno de la Unión Europea, porque a Europa y a España va dedicado este programa. Esta es una emisión especial, porque también muy especial es lo que nos mueve a emitirla. Como bien sabéis, en el blog Lobos Hispanos existe un manifiesto público que va a ser elevado al Tribunal de Justicia de El texto del manifiesto público que se enviará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo está claramente especificado en el último post de Lobos Hispanos. Por supuesto,、pues、bueno, es un texto sujeto a todas las modificaciones que se estimen oportunas. En la cabecera de dicho blog expongo claramente las motivaciones que me han impulsado a abrir Lobos Hispanos. Lobos Hispanos es un blog de todos y para todos los que, como yo, están contra la ley del aborto y contra los asesinos que promueven y legislan dicha ley. Nadie, absolutamente nadie, está obligado a compartir mi criterio. Por supuesto, pero. Como recalco, como recalco mi blog. Los que lo estén y de igual modo estén dispuestos a librar una batalla sin cuartel contra el enemigo asesino, entonces a todas estas personas las invito a que lean y a que opinen, ya que eso, pues la verdad es que no los compromete absolutamente a nada más.、Eh, en esta emisión especial deseo manifestar y remachar el motivo principal. Que mueve a todo un colectivo de españoles que no están dispuestos a consentir ningún otro desmán político, social y humano por parte,、eh, por parte de un gobierno socialista que mangonea y maneja a su libre albedrío nuestra Carta Magna y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Queda claro que el hecho de efectuar el envío del manifiesto al Tribunal. De justicia de la Unión Europea, además de ser una acusación directa hacia la política abortista de José Luis Rodríguez Zapatero, será una declaración de principios de un sector de la ciudadanía española que clama por la abolición de la ley del aborto. En, en nuestro manifiesto público, los firmantes de dicho documento registrarán. En este escrito ante la Comisión del Parlamento Europeo y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, mediante el cual se denuncia y acusa al presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, así como también al colectivo de profesionales médicos que practican el aborto de un ser humano en su periodo de gestación. Dicha acusación. Se compone de dos cargos. Primero, delito de genocidio. Y segundo, crímenes contra la humanidad. La mencionada acusación se basa en el no cumplimiento de tres leyes reconocidas universalmente: a saber, el juramento hipocrático, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución Española. En el manifiesto. Se puntualizan los artículos y apartados que sirven de base a la acusación. Por ejemplo,、eh, el último que cierra la lista pertenece a nuestra Carta Magna, título cuarto, que trata del Gobierno y de la Administración, y dice así el articulado. Artículo 102.1. La responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible en su caso. Ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Bueno, pues yo particularmente opino que José Luis Rodríguez Zapatero hace tiempo que debería haber ocupado el banquillo de los acusados. En primer lugar, por traición a la patria. Y en segundo lugar, por fomentar y contribuir al asesinato de cientos de miles de seres humanos valiéndose de la ley del aborto. Posiblemente. Posiblemente existan más cargos contra el acusado, pero, pero está claro que, que hoy en día no existen pruebas concluyentes para procesarlo, a pesar que las últimas informaciones químicas sobre el atentado del 11M deberían reabrir, a buen seguro, un sumario inconcluso y estar en primera página de los medios de comunicación. Y si no lo está, simplemente es debido a que la totalidad casi absoluta. De dichos medios está silenciada y coartada por, la por una política absurda y falaz que consiste en publicar únicamente lo políticamente correcto. Sin embargo, tanto en Radio a n t i z t a p é en TV a n t i z t a p é en Caballero z t a p é en Desde el Infierno y ahora en Lobos Hispanos, todos nosotros. Todos nosotros tenemos a gala pertenecer a un grupo en peligro de extinción. Somos políticamente incorrectos. Somos la mosca cojonera que se ha incrustado en el jodido culo de una mala bestia llamada José Luis Rodríguez Zapatero. Eso, lo que estoy diciendo, nos consta. Todos nuestros blogs y emisiones de radio y TV. Figuran al igual que las tostadas y el café con leche en el diario desayuno de trabajo de la sede del PSOE en Ferraz. Y si digo que nos consta es porque tenemos pruebas informáticas que así lo atestiguan. En la requisitoria final del manifiesto, los firmantes del documento acusatorio exigimos que el presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, Manifieste públicamente ante el Parlamento Europeo e igualmente ante el Congreso de Diputados de España si un ser que se está gestando en el interior del vientre materno es o no es un ser humano. Está muy claro que el acusado deberá responder con un sí o con un no. Si responde con un sí, admite que en efecto. Un ser no nato es un ser humano. Por que,、eh, entonces, la acusación de delito de genocidio y crímenes contra la humanidad cobra toda su fuerza y, por lo tanto, basándonos en los fundamentos de derecho que se presentan, puede ser procesado por promover y consentir genocidio y crímenes contra la humanidad. Denegarlo respondiendo no. Tendrá que demostrar científicamente a qué clase de especie viva pertenece, pongamos por ejemplo, un feto cuyo corazón palpita en el interior del vientre materno, que pertenece a una mujer del género humano. Ahora, pues cambiando de tercio, pues veréis, yo antes de abrir el blog Lobos Hispanos. sabía de sobra que no tendría muchos seguidores y que de igual forma se iban a escribir pocos comentarios. En esto me he equivocado, la verdad. En lo de los seguidores quizá, pero en los comentarios no, los comentarios funcionan. Y esto es un buen síntoma. También anticipaba mis dudas respecto a la recogida de firmas, pero de igual modo apuntaba la fórmula mediante la cual un manifiesto público puede decapitar al gobierno socialista del PSOE. Nuestro manifiesto contra los asesinos tiene que salir en los medios de comunicación. Y por ello solicitaba y solicito la colaboración de todos los que puedan y deseen difundir el manifiesto. Y si solicito vuestra ayuda, pues es debido a que la puesta en escena del manifiesto debe efectuarse en una acción conjunta perfectamente planificada. Coordinada y dirigida por una sola mano gestora y ejecutora del proyecto en su desarrollo de difusión informática. Para tal fin、eh, se precisan dos personas, un abogado y un blogger informático. El abogado puede ser el que pula el actual manifiesto o bien,、eh, por las causas que sean, se te va a redactar uno nuevo, pero siempre con las mismas fórmulas. Y el blogger informático ha de ser una persona con los suficientes conocimientos como para que, mediante sus contactos y experiencia, divulgue masivamente por todo el mundo dicho manifiesto. Yo estoy seguro que, que en la red existirá el abogado que se preste a la labor, pero, pero la verdad es que desconozco su ubicación, no sé su nombre. Lo que sí tengo bien claro. Es donde se encuentra el blogger idóneo para dirigir una acción conjunta y difundir un comunicado. Hace, hace unos cuatro meses, ese blogger recogió un vídeo olvidado en YouTube. El vídeo estaba olvidado desde hacía un año, pero él lo puso en órbita. El vídeo se extendió por todo el mundo como un reguero de pólvora. Y hoy, A los 120 días de su lanzamiento a la blogosfera, el vídeo llamado Yo Acuso ha sido visionado por cientos de miles de internautas y a la vez enviado y recibido por email en cientos de miles de correos electrónicos. Lo curioso del caso es que el autor del vídeo, el que os está hablando, para qué engañarnos, se vio involucrado y a la vez. Agradablemente inmerso en las consecuencias de la difusión masiva de su, digamos, ópera prima. Y creyó creyó que era la hora de lanzarse a un ataque frontal y directo contra el enemigo. Y lo hizo, y lo hizo sin importarle lo más mínimo las posibles consecuencias legales de sus acciones. Ocurra lo que ocurra con el manifiesto, esperaré el desarrollo de los acontecimientos. Y lo esperaré porque es mi deber como creador del proyecto, pero la verdad es que este proyecto no me pertenece en exclusiva. Es de todos y para todos, pero para su difusión a nivel internacional estoy al límite de mis conocimientos. Es por ello que, aguardando los acontecimientos, esperaré a que pueda existir un acuerdo de actuación conjunta, organizado y dirigido por aquel blogger que en su día puso en órbita mi ópera prima, un blogger llamado Julio Alonso Aneiros, caballero ZP. Hoy, hoy os puedo confirmar que caballero ZP, Julio Alonso Aneiros, está al frente de este proyecto y será la mano rectora de su difusión a nivel internacional. Si dicho proyecto no cuaja y, a pesar de todos nuestros esfuerzos, resulta inviable, surgen discrepancias o solo es aceptado por una minoría, pues entonces solo me restará borrar las firmas de los que hasta hoy han tenido la gentileza y han aceptado el proyecto y, y en solitario, lanzar mi último y definitivo ataque. Yo no deseo involucrar. A una minoría. Debemos ser multitud. O todo o nada. Suceda lo que suceda, el manifiesto verá la luz en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Desde Madrid, España, y para Radio a n t i z e t a p e os habló José Luis de Valero.